¿El micrófono? Hola, muy en una radio, una radio. ¿Por qué hablo? Hablamos con, con los miembros de la Fundación w e l o w v i e w ¿Ya? ¿Y cómo te llamas tú? Yo soy Alonso.、Ah, Alonso, bienvenido, buenos días a la Radio Contacto. ¿Quién más te acompaña?、Eh? Aquí andamos acompañados con. Natalie y, Renata. Natalie y Renata. ¿Cuál es el motivo de vuestra visita el día de hoy? Bueno, el motivo principal es como dar a conocer al mundo entero nuestra fundación, que es una fundación de ayuda al prójimo que se llama Fundación We Love You. Te amamos, ¿eso? Claro, te amamos. Te amamos. Exactamente. Te amamos. Ya, dale n o más. El fin como de esta fundación, bueno, aparte de decirte de que está a nivel mundial,、eh, es una organización global de bienestar que realiza actividades para dar amor con el corazón de la madre, a la familia de la aldea global que necesita apoyo. A través de la ayuda nacional, ayuda internacional y ayuda de emergencia, y mediante el movimiento mundial Clean World. ¿Ya? ¿Dale, bro? En base a esto, como nosotros tenemos nuestra presidenta, que, bueno, esta fundación nació en Corea, y tenemos nuestra presidenta que se llama Changil-cha. Ella también nos da como un saludo de bienvenida. Nos dice la siguiente frase: como para dar motivación e inspiración a que muchos más participen de esta fundación. Se、sí, Dice. Toda persona desea tener una vida feliz, sin embargo, a pesar de su voluntad, a veces caen en la depresión y no pueden ser felices. Así es la vida. De acuerdo con los principios de la naturaleza, si al hombre le falta algo, aunque sea mínimo, se siente inquieto y ansioso, y no puede seguir un camino recto en su vida, lo cual incluso puede hacer que la aldea global se entristezca. Vivimos en la época de la globalización. No obstante, muchos tienen una mente cerrada y se aíslan los unos de los otros. Las virtudes de compartir y dar se están perdiendo gradualmente y la gente se está volviendo individualista y centrada en sí misma, en lugar de vivir todos juntos en armonía. Muchas personas persiguen su propio éxito y felicidad y no hay lugar en su corazón para los demás. Así se olvidan de dar la mano de amor a los que viven en dificultad, a los que han sido abandonados o a los que han caído. Lo que realmente necesita nuestra sociedad es un cálido, es decir, amor. La Fundación Internacional We Love You se siente apenada por esta situación en la que se encuentra nuestra sociedad y su preocupación es compartir la felicidad que todos desean para una sociedad saludable y un futuro esperanzador. Nos gustaría compartir el amor con los necesitados a través de sistemáticas actividades de bienestar social. Deseamos su constante preocupación y apoyo al crecimiento de la Fundación Internacional We Love You. Seguiremos esforzándonos por dar esperanza. A los desesperados, como su buen prójimo. En sí, como es el saludo de nuestra presidenta. Y también esta fundación tiene un eslogan: es, es como el amor de la madre al mundo entero. Como a todos nos gusta el amor que nos b rinda nuestra madre, ¿sí o no? Entonces, ese amor explica nuestra presidenta de que le falta un poquito al mundo, se ha enfriado un poco. Entonces, ese amor es el que esta fundación desea dar a través de la ayuda a la gente. Con apoyo voluntario. ¿Cuál es el objetivo h a s t a el día de hoy acá en la RAM? El objetivo es como, más que nada, dar a conocer la ...la fundación para que también mucha gente se entere de lo que nosotros proporcionamos al mundo, la ayuda voluntaria que nosotros damos. Y también para dar a conocer un poquito <coughs> una actividad que estamos realizando hoy en este mismo instante en muchos hospitales. Ahora los paso con n a t a l i a Natalie, por favor. Sí,、eh, realmente hoy día se está llevando a cabo una actividad muy importante. Hoy día 29 de julio, la Fundación Internacional Willowdium está realizando una campaña de donación de sangre en cinco hospitales de la región metropolitana. Entonces, esto es un llamado para todos los que quieran participar de esta actividad de forma voluntaria.、Eh, los requisitos son tener entre 18 años y 65. Eh, pesar más de 50 kilos y tener la célula de identidad en buen estado. ¿Sí? La gente se preguntará entonces dónde tiene que dirigirse para poder participar. Esto se va a llevar a cabo en cinco hospitales, como dije anteriormente. El primer hospital será la Posta Central, que este queda ubicado en Avenida Portugal 125 Santiago. El Hospital Clínico San Borja, que está ubicado en la Avenida Santa Rosa 1234 Santiago. Hospital también Barros Luco, que está ubicado en Gran Avenida, José Miguel Carrera, 3204 San Miguel. Hospital también San Juan de Dios, que está ubicado en Huérfano, 3255 Santiago. Y por último, en el Hospital San José, que está ubicado en Avenida San José, 1196. Por eso, esto realmente es muy importante. La Fundación Internacional We Love You siempre está preocupada por el prójimo y a través de esta campaña, nosotros queremos dar a conocer también. Esta campaña se está llevando a cabo en 105 regiones de 51 países en donde está trabajando esta Fundación Internacional We Love You. En Chile se va a realizar en Santiago. La Fundación Internacional Willobiu se ha asociado con el Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y mantener la paz y la felicidad humana. Por ello, llevaremos a cabo hoy día este movimiento de donación de sangre 1-2 en todo el mundo. Si desea más información acerca de la Fundación Internacional We Love You o de esta campaña, tenemos un número telefónico al cual se puede comunicar la gente. Este número es 22 79 19 059. Realmente, este es como el propósito de nuestra venida hoy a la radio: es dar a conocer esta actividad. Además,、eh... Los conceptos que manejan ustedes como Fundación son muy interesantes. ¿eh? Es decir,.、Eh... Estamos en una sociedad neoliberalista, ¿no? capitalista, s o b r i v i l e g el capital, por s o b r e las personas, lo vemos a diario. Es como querer ayudar, colaborar con el prójimo de una forma muy i n t e n s i v a y muy cálida, ¿no? Sí, ese es el propósito principal de esta sociedad. ¿Qué nos motiva a ustedes, chiquillos? Básicamente, por eso? es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, exactamente. No. Como nuestra motivación es el amor, recuperar el amor en el mundo entero. Porque, como vemos t o d o ahora, como usted dice, es una sociedad bastante mala. Entonces, nuestro propósito es volver a dar ese amor cálido, como de una madre, al mundo, para que seamos mejor como mundo, más que nada. Oye,、eh, repitamos entonces los teléfonos, la dirección, etc. Ya, entonces, para poder participar hoy en la campaña de donación de sangre 1-2 en todo el mundo, deben dirigirse a las siguientes direcciones. Primero el Hospital p o s t a Central, que queda ubicado en Avenida Portugal, 125 Santiago. Hospital Clínico San Borja, Avenida Santa Rosa, 1234 Santiago. Hospital Barros Luco, que queda ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera, 3204 Santiago. Hospital San Juan de Dios, que está ubicado en Huérfano 3255 Santiago, y el Hospital San José, que está ubicado en Avenida San José 1196. Los requisitos para poder participar de esta actividad e s tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener la célula de identidad en buen estado. Y para mayor información acerca de la Fundación Internacional We Love You o de esta campaña, Tenemos el teléfono para que se puedan comunicar. El número es、eh, 2279-19059. Exactamente. También, como aparte de esta información, nosotros como Fundación, no solamente como estamos dándolo a conocer ahora en Chile, sino que a través del mundo entero. Y también hemos recibido muchos premios. De personas bastante importantes en el mundo. Ahora, como Renata quería compartir un poquito acerca de los premios que recibió la Fundación. Sí, la, la organización w i Love l w i w ayuda a su prójimo y comunidades con sinceros servicios voluntarios para el mundo donde prevalece el individualismo y el egoísmo. Nuestra organización ha sido premiada con más de 2.600 medallas, menciones, certificados y agradecimientos. Uno de los más, como podría decirse, más grandes premios que ha recibido nuestra organización ha sido el premio de la Reina del Reino Unido al servicio voluntario. Sí, este es un reconocimiento como un miembro de excelencia sobre el orden del Imperio Británico. Un prestigioso premio reconocido en 53 estados en miembros de la Comunidad de Naciones. No solamente el,、eh, el premio de la Reina del Reino Unido, sino que también hemos recibido el premio del presidente de los Estados Unidos al servicio voluntario. El premio más prestigioso de, al servicio voluntario en los Estados Unidos fue galo, galo, galardonada con el premio del presidente al llamado al servicio, el más alto honor para un individuo y el premio de oro al mayor honor para una organización 14 veces. Quiere decir que la organización We Love You se encarga a brindar el amor a toda la humanidad, ¿verdad? A través de servicios voluntarios. No solamente a través de estos premios prestigiosos, sino que también en Chile hemos recibido la fundación de We Love You una placa sobre la Cámara de Diputados de Chile en reconocimiento a los valores y el aporte a la sociedad. Por eso nosotros hoy en día queremos hacer que la gente pueda. Ir a estos centros v e r de a d d atención pública para que pueda donar sangre y así entregar el amor de la madre a todas las naciones. Bueno, chiquillos, muchas gracias por haber venido. Estamos contentos que nos hayan visitado el día de hoy y agradecemos la gentileza de considerar nuestra radio. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron a nuestra emisora? ¿Lo buscaron por Facebook? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la verdad, por un dato que nos pasaron nosotros como. También nuestra compañera que vive en Puente Alto, ella como de repente sintoniza la radio, entonces nos, también nos llegó el dato a través de ella. Muchas gracias por venir, son muy amables. Esperamos que les vaya muy bien en la campaña y los felicito por su compromiso social, ¿ya? Muchas gracias por r e c i b i r s Muchas gracias, muy amable. Realmente esto es muy importante para nosotros. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. Es... ¿Les p u s o alguna traba para e n t r e v i s t a r n o、no? No, nada, realmente Los, muy amable. Los conocía anteriormente, ¿no? ¿no? No. ¿Hicimos algún tipo de reunión previa? Nada. No, nada. Realmente, este es el corazón también que quiere potenciar la Fundación w i l l o b b y Estamos e en,、sí. en una parada similar. Sí. Bueno, muchas gracias. Tengan buen día. Muchas gracias a ustedes, muy amable.、Gracias. Vamos con Simple Wed, la mañana en la radio.